Estás en la Kermés de los Sábados, en RadioKermés.com. Presa, un decálogo del caso Milagro Sala. Así se llama... El libro que está desde fines del año pasado circulando en algunas librerías, porque otras lo esconden. Y vamos a hablar con el editor y compilador, Agustín Arzac. Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por, por la comunicación. Bueno, eh, eh, contanos de qué se trata en principio, y cómo surgió la idea, y cómo se forjó. Bueno, Presa es un libro, como bien decías, que es una compilación de 10 ensayos, por eso lo llamamos un decalo que, que bueno, surgió un poco a los a los días de la detención de Milagro Sala, en, en enero del 2016, eh, nosotros tenemos una editorial, somos de la ciudad de La Plata, me, me gusta mucho, me llaman desde La Pampa porque yo nací y me crié en Quemu Quemu, así que pa, un saludo para todos los oyentes, y, y es una alegría también hablar con ustedes toda una y localidad bueno, igual eh te quiero ver ahora ¿sí? en Kemú, Kemú hablando bien de Milagros Sala, ponele. No, no, no, hace bueno, hace un par de años que no que no voy, pero pero bueno, sí, en mi infancia tengo muy lindo recuerdo de en mi infancia en Kemú y bueno, he ido muchas veces también a, a Santa Rosa por por distintos motivos. Más vale, Así bien. bueno, te contaba, te comentaba que es un libro que pensamos inmediatamente se detuvo a Milagros Eh, y, y pensamos hacer un libro que tenga muchas voces, por eso reunir a 10 ensayistas que también al mismo tiempo vienen de distintas disciplinas, entonces teníamos ganas de convocar a periodistas, también a gente de, del derecho, abogados, sociólogos y sociólogas, eh, militantes también, eh, feministas, eh, hacer un, un abanico lo más amplio posible de miradas acerca de, de lo que es con, con milagros Sala y, y, y el nombre de ella también con todas las organizaciones sociales del país pero principalmente con la Tupac Amaru y, y de ese modo se fue construyendo un libro que nos llevó bastante tiempo de, de hacer pero que, que lo pudimos sacar en un momento importante era como que cada vez que estábamos cerca de terminarlo al libro sucedía algo que nos demoraba porque las causas tomaban otros rumbos o porque venía la ONU y, y determinaba que había que liberarla y el gobierno no lo hacía entonces como que también teníamos que encontrarle un punto al libro que es un punto seguido ¿no? porque bueno eh, hoy lamentablemente la situación no ha mejorado demasiado en cuanto a, la, a las presas políticas de, que, que tiene el gobierno de morales en jujuy y pero sí eh, fue un libro que salió en, en, en noviembre un poco antes en octubre del año pasado y que lo pudimos presentar en distintos lugares del país, y se lo pudimos también llevar y entregar a milagro sal y presentar en Jujuy, eh, lo cual también les cuento, eh, yo había estado varias veces en varias oportunidades en Jujuy, conocía de primera mano toda la obra de la Tupac Amaru, y haber vuelto a, eh, este año, el año pasado, eh, me, me generó muchísimo dolor, muchísima tristeza, porque la verdad, la... La, la los destrozos la, la venganza no la revancha con la que han acometido sobre contra obras que son para todos no porque estamos hablando que más allá de que unos, un gobierno pueda tener diferencias con el saliente o como sea en este caso incluso es con una organización social destruir fábricas destruir escuelas destruir piscinas piletas eh, tiene que ver con consrse con el pueblo todo así que también eso fue algo que que nos trajimos de ahí y que para nosotros es una es importante siempre poder contarlo, ¿no? Contarlo porque eh, el libro justamente busca aportar una información que, que están ocultando o, o una una parte de la historia que están terciversando los medios, ¿no? Una organización social que, que sacó de la miseria y de la pobreza a miles de familias en Jujuy y que uno mira los diarios o mira la televisión parece que se trata de el demonio en persona eh, y, y que lo único que, que hacía era, eh, no sé, eh, ir contra contra el, el pueblo. Cintia Alcaraz te saluda, muy, bueno, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Cintia. ¿cómo? El libro tiene realmente, eh, bueno, aportes interesantísimos, María Pía López, Esteban Rodríguez Alzueta, Ileana Arduino es eh, realmente muy eh, personas sumamente autoridad en lo que en la materia en la que seguramente escriben eh, han encontrado resistencias a este libro digo ahí hay, hay tal vez eh, distribuidoras que no que no quieren que se conozca o espacios en donde eh, no no no no admiten que se presente Sí, hubo algunas cosas de estas eh, gracias por mencionar a los, a los autores y a las autoras porque en realidad eh, ellos fueron los que se prestaron de primera y, y poner la firma y, y escribir algo sobre Milagros sala eh, es importante no es para rescatar de esas personas eh, estas estas autoras y autores que, que además tienen cargos o tienen algún puesto de trabajo que uh -huh. puede llegar también a, a peligrar en caso en algunos casos digamos no no, no es nada fácil y Y hubo, hubo pequeñas resistencia sí, pero, pero bueno, también nosotros somos una editorial eh, chica y nos movemos también en ambientes que por ahí eh, que los, los elegimos nosotros también, ¿no? Uh -huh. La idea siempre fue que el libro llegue a la mayor cantidad posible de gente, incluso se buscó desde el título tratar de, de que, que sea un libro que, que le despierte interés al, al que desconoce absolutamente la vida de Milagro Sala y la organización, ¿no? O, o incluso aquel que piensa, por, porque está mal informado o por lo que fuese, que ella sí merece estar presa. Por eso le pusimos presa, ¿no? Uh -huh. eh, y también en un doble sentido, un doble juego, que cada uno de los ensayos está basado en una palabra Eh, las palabras, digamos, intentamos darle como un doble significado a cada uno de ellos. Está, eh, bolsos, por ejemplo, o millones, o acampe, o amenazas, y siempre sobre esas palabras trabajar el, do el doble significado. Bueno, eh, ¿las amenazas de Milagro Sala a Morales o es milagros Sala una amenaza para Gerardo Morales, digamos, no? Sí. En este tipo de, de juegos nos basamos para, para poder también discutir y... y y cambiar eh, el eje de, de la mirada acusatoria y, y que, que tenían los medios. Entonces, eh, eh, mira si te soy sincero, donde más nos dolió que no nos tomaron el libro fue en la propia capital de Jujuy, en las librerías de allá. Eh, no nos sorprendió, pero nos dolió. Uh -huh. eh, en Jujuy solamente se puede encontrar en una librería de Tincara. Eh, en la capital no o, o la sede de la Tupac, ¿no? sabes bueno, el nombre la de la librería? Se, las librerías del centro de, de la ciudad y, y bueno, no nos lo aceptaron. Pero después el libro encontró su, su, su lugar, también porque, como ustedes decían muy bien, son apellidos importantes que tienen su peso, ¿no? digo Tatian eh, fue decano de la Facultad sí. de Filosofía en Córdoba durante varias gestiones, digamos, eh, es uno de los ensayistas uno de los intelectuales más importantes de ese momento, eh, eh, María Pía López, Elizabeth, que es la abogada de Milagro, pero que además es una férrea defensora de, de, de muchos militantes, bueno, ella también eh, defendió a, a Wallace, y entonces me parece que eh, el libro en ese sentido atrajo a un, a, un, a un sector de la población que está atenta a ese tipo de publicaciones, Y sí se encontró quizá con un poco más de resistencia en, en las librerías más comerciales. Pero bueno, eh, estamos igual contentos con lo que produjo y, y, y obviamente lo único que buscamos con, con el libro es es eso, aportar un poquito de claridad o de luz sobre sobre hechos que que se ocultan o que se que uh -huh. diversan, ¿no? El libro integra una una colección que se llama Plan de Operaciones y, bueno, primero quería saber por qué el nombre de, de esta colección y después, bueno, qué, qué, qué otros... Sí, está muy mal mi micrófono, disculpas. Eh, ¿Qué otros eh, temas han abordado dentro de esa misma colección? Claro, la colección Plan de Operaciones es la, la colección de ensayos de cultura y política latinoamericana que tenemos en la editorial. Y bueno, tomamos el nombre de, de aquel gran texto de Mariano Moreno eh, y nosotros siempre decimos que el plan de operaciones, que fue quizá el primer texto, eh, siempre se lo reconoce como el primer texto periodístico, ¿no? Junto con la Gaceta, este hecho de que Mariano Moreno fue el primer periodista, pero más allá de eso nos parece que es el, el primer plan estratégico de emancipación, ¿no? Nacional. Y creemos que durante mucho tiempo ese, ese texto que fue escondido incluso eh, durante mucho tiempo se dudó de su autoría o sea, los los Alberti digamos, los, los que querían esconderlo decían que ese texto en realidad no correspondía a Moreno y demás eh, inició como un debate clave en cuanto a para cómo cómo organizar un, un país eh, latinoamericano no un país como Argentina que todavía tenía grandes, primero que no bueno, la historia misma, ¿no? No, todavía eh, dependíamos mucho de, de España y teníamos a, a Inglaterra como, como posibilidad de eh, de resolver es, ese desprendimiento de, de España. Pero lo más interesante nos parecía esto, que fue un texto ocultado y, y teníamos ganas de, de, de, de, con esta colección de ensayos, retomar textos eh, o, o discusiones inconclusas. ¿no? Por eso La máquina de la inseguridad, que es un libro de Esteban Rodríguez Alzueta, retoma todo lo que tiene que ver con la, las políticas securitarias del país, eh, la criminalización de la pobreza, de la protesta, eh, qué pasa con, con, por ejemplo, la, la policía, la policía bonaerense, la policía federal, cómo se accionar en los barrios, eh, el tema, de obviamente, de los servicios penitenciarios, el asignamiento a las cárceles, digamos, todo lo que tiene que ver con las políticas de seguridad, eh, que muchas veces son las, las propias generadoras de la inseguridad, porque también hay que pensar cuáles son las seguridades de, de, de, un, de una población, ¿no? También para una, una un, un habitante de, de la patria, digamos, se siente inseguro si no tiene un techo, si no tiene comida y si no tiene un sueldo en blanco, digamos, eso también son inseguridades, pero siempre cuando hablamos de inseguridad parece que el foco está puesto en el pibe chorro y, y en el delito menor, digamos, ¿no? O, o nunca son delitos aquellos aquellas grandes evasiones impositivas o tipo de cosas. Mi, Agustín, este ya que estás está con... Este... El... Perdón, Acá, eh, sí. eh, te cierro un poquito la idea. Ese, ese es uno de los textos que, que está la colección y después sí. hay dos más, Un pasado para la plata y Parte de guerra, que son ensayos también que tienen que ver con la historia y la sociología y, un, y una forma también de, de renovar eh, viejos eh, viejas discusiones que parecen un poco cristalizadas, pero que en realidad todo el tiempo en la calle, en, el, en, en lo cotidiano, es, es, es, están en disputa. Digamos. Te iba a pedir eh, que, más allá de la, la colección en sí, eh, describieras algo de la editorial. de qué, ¿Qué antigüedad tiene? ¿Cómo se formó? ¿Qué, qué es exactamente? Bien. mira la editorial tiene unos nueve años. Si contamos su, su, su previa, digamos nosotros hacíamos una revista se llamaba Estructura Mental de las Estrellas, que se hizo desde el 2009 hasta el 2014. Era una revista que salió una vez al año, y bueno, era como muy gorda, digamos, no con, con mucho contenido. Eh, eh, a partir del 2014, nosotros eh, dejamos de sacar la revista y comenzamos a hacer libros, un poco para ampliar esas discusiones que veníamos teniendo en la revista, pero también porque ya nos costaba mucho sostener la publicación de la revista por por cuestiones económicas y de trabajo y así que se puede decir que M Editorial eh, eh, comienza en el 2014 con un libro muy lindo, un texto de Mauricio Carpún, que, que es una obra uh -huh. teatral importantísima para el teatro argentino la, la dramaturgia argentina y, y que es muy linda la historia, se la recomiendo que la busquen, también eh, fue editada por por otra editorial, pero es la, la, la historia de los dos anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por usado de una huelga, ¿no? Eh, y, y después de ahí, digamos, ya llevamos editados 15 libros entre textos de narrativa, que principalmente predomina ahí la, la novela, y, y Plan de Operaciones, que es la la, la colección de ensayos. Uh -huh. Imposible no preguntar el, el, el impacto económico en estos últimos dos años, en bueno, en, en la industria editorial por un lado, pero, pero a su vez en, en estas Eh, pequeñas eh, editoriales que, que bueno son algunas autogestivas o cooperativas no sé cuál es el formato que tiene que tiene la, la, la de ustedes pero digo cuál es el impacto económico en este en este contexto sí, mirá, es, es fuerte digamos nosotros y trabajamos de forma cooperativa eh, m eh, integra un colectivo cultural en la plata que se llama malicia y que también trabaja junto a otros tres sellos locales que son Club Hemp, Pixel y la propia Malicia. Entonces nosotros en, en La Plata, digamos, eh, alquilamos un, un espacio de trabajo, una casa, y entre todos un poco eh, eh, mantenemos el, el cotidiano de, de nuestros laburos, ¿no? Poniéndole mucho del cuerpo y dándonos cuenta y, y, y viendo, digamos, las dificultades que tenemos no solo nosotros, sino todo el mundo para para llegar a fin de mes, y, y si te te sobra un peso, poder comprar un libro. Eh, bajaron muchísimo las ventas, y también eh, aumentaron muchísimo los costos de producción. Sobre todo, me parece que las políticas que se abandonaron, que, que favorecían de algún modo a la industria local, como por ejemplo, que todos los libros de editoriales argentinas debían ser impresos en Argentina, ahora no, ahora hay muchas editoriales argentinas que vuelven a imprimir en China o en España, y eso nos genera como una desigualdad bastante importante en cuanto a precios y demás, y que afecta directamente al sector gráfico, no a las imprentas, a los maquetadores, a los diseñadores, a los papeleros, eh, eso por un lado, y después de que, bueno, obviamente como, como el, el, el libro es un bien de valor, digamos, cultural, ante un... Ante un recorte, digamos, lo primero que haces es achicar este gasto, ¿no? Dejas de ir al cine, a de ir al teatro, dejas de comprar un libro porque no podés dejar de, de, de comer, digamos, ¿no? De vestirte. Entonces están siendo años difíciles que lo estamos también un poco llevando adelante con una con un, con un esfuerzo mayor por parte de nuestros cuerpos, digamos, ¿no? Eh, trabajando más horas para cobrar menos y, bueno así lo vamos llevando. Por suerte, en esta autoexplotación que hacemos sobre nuestros propios cuerpos, eh, también está la parte de que trabajamos de algo que nos gusta, en lo cual estamos convencidos, de una forma no solo eh, genuina, sino también militante, y, y bueno, eso también hace que sea más fácil, digamos, eh, redoblar esfuerzos o, o poner o, o, o poner un poco más de nosotros. Te pido al final, eh, y a propósito lo dejamos para el final, el libro viene con el señalador de una libélula que sí. tiene que ver con una historia hermosa y que me parece que está bueno para cerrar este círculo, que tiene que ver también con el tiempo que todos estamos sufriendo, viviendo y peleando. Sí, eso está buenísimo. Mira La historia de la libélula tiene que ver con que cuando nosotros estábamos ya terminando el libro, casi en, en la última etapa, nos hicieron una nota, también radial, por eso agradezco mucho la llamada, porque es muy importante, digamos, este tipo de difusión. Eh, nos hicieron una, una nota desde la Pacurondo eh, Radio. Y cuando estábamos hablando, comentando lo del libro, al otro día nos llega por mail eh, un, un correo de un antropólogo argentino, que vivía en La Plata además, que que él decía, miren, yo quiero participar del libro porque... Y nos manda lo que sería como el abstract de su, de sus estudios, que no entendíamos nada porque aparte era todo en, en latín, que tenía que ver con el descubrimiento de unos fósiles en Argentina, en la zona de La Rioja, de unas libélulas eh, de más de 300 millones de años de antigüedad, al, a las cuales él las había denominado eh, Tupac Sala ni una menos. Entonces, de este modo para toda la comunidad científica en adelante, quien estudie esa libélula, tenía que llamarla así, de ese modo, ¿no? Tupac Sáenz, cuando nos eh, cuenta todo esto, porque en realidad cuando no entendimos mucho el mail, le dijimos, venite, venite contanos de qué se trata esto. Eh, quedamos fascinados, y no solo decidimos que sea una parte del artículo, digamos que, que su ensayo sea una de las palabras, que la palabra millones, sino también decidimos, hacer la tapa del libro con la fotografía de, de del fósil no de una manera muy ampliada eh, a través de la, de la toma de un microscopio pero tiene que ver con esto digamos no que a pesar de, de los años y, de, y de, que intenten enterrarnos históricamente digo a personas como a milagro que si las pudiese matar la batería pero también saben que eso sería un riesgo muy grande para la porque eso conserva eh, una memoria muy especial en el pueblo pero quiero decir eh, a pesar de que, de que quizá hoy en jujuy se esté respirando aires de, de venganza de, de, de se estén recortando tanto los derechos me parece que eh, hay algo que, que quedó muy muy muy grabado en la memoria de todos los jujeños que, que fue la obra impresionante que hizo la tupaca maru y, y la obra impresionante que que llevó adelante esta mujer, ¿no? Milagrosala. Que eso no lo van a poder borrar, por más que ella la mantengan 100 años encerrada y muera en la cárcel, porque está grabando la historia de cada una de esas personas. Yo, la verdad es que ir a Jujuy y conocer a cualquier tupaquero o tupaquera, que te cuente su experiencia personal, cuando ni siquiera tenía eh, un baño, o realmente había como unas Eh, un, un, un cotidiano muy muy difícil de, de entender desde nuestros lugares ¿no? también desde nuestra propia idiosincrasia eh, lo que ha hecho la cepa Madre y lo que ha hecho milagros Sala eh, creo que es lo más revolucionario que tuvo el pueblo argentino eh, lo, lo estoy convencido de eso, que fue lo más lejos que pudo llegar el pueblo argentino en cuanto a empoderamiento popular en cuanto a transformación de, de la realidad de los de las personas. Entonces, eh, eso tarde o temprano vuelve como una libélula o como un fósil, pero el fósil tiene la particularidad de la libélula de que es un fósil viviente, que hoy en día nos encontramos con libélulas en la calle, eh, y bueno, eso es muy muy lindo y muy muy esparazador también. Agustín, muchas gracias. Y ya que estás en La Plata, senos de corresponsal, porque sabemos que hay inundaciones en La Plata, pero lo sabemos por nuestra red de radios comunitarias, porque los medios hegemónicos sí. están ocultando lo que lo que sí. pasa. ¿Sabés algo de, de vecinos, sí, gente conocida? Sí, sí, sí. Es, es vergonzoso lo que está pasando en cuanto a los medios, que hace cinco años atrás, cuando la ciudad inundó, parecía que era el único tema... Eh, por suerte, ¿no? O sea, que atendió toda la prensa durante meses la inundación de la ciudad y, y hoy, porque no conviene, eh, no se habla de, de todos los barrios que están en la ciudad, que la verdad que es una situación muy delicada, muy fácil para las mismas familias, siempre son las mismas las que inundan, siempre son los mismos barrios, los barrios pobres. Y, y bueno, sí, eh, es una situación difícil, se están juntando donaciones, pueden buscar varias páginas, pueden entrar a la página de corriente nuestra patria, de Patria Grande también, de la Rodolfo Bosch, o cualquiera de esas páginas de Facebook o buscar por internet, porque se están recibiendo donaciones de colchones, ropa, artículos de limpieza, principalmente lavandina o, o agua mineral. Eh, la verdad que es una situación muy delicada, el agua todavía no bajó, hay muchas casas que tienen inundadas, y bueno, hay una ausencia total del Estado, total de los mismos que hicieron su campaña, por lo menos en La Plata, hablando de las obras hidráulicas que iban a hacer, las obras hídricas que iban a hacer para que no suceda mal el, el negocio. Sé. Pero no aparece el Estado, no está presente, y me parece que está bueno que lo difundamos y, y, y repito, todos aquellos que quieran hacer una donación, que busquen esas páginas de cualquiera de estas eh, para porque se necesitan. Bien, Agustín Arzac, gracias de vuelta, un abrazo, y si querés agregar algo más, más vale que te escuchamos. Bueno, no, muchas gracias, ahora eh, pronto estaremos, eh, creo que en, en Trenquelauken presentando el libro, no es tan cerca, pero es más o menos cerca, eh, creo que eso va a ser en el mes de junio, así que quien se quiera acercar o más, Y si también alguien necesita que le enviemos ejemplares o lo que sea, yo no sé si está el libro a la venta en, la, en Santa Rosa, la verdad que no no lo sé, pero nos pueden escribir a la página de Facebook y nosotros hacemos envíos, así todos pueden tener el texto, o me piden por correo al PDF y se lo enviamos, porque obviamente los derechos están liberados y la idea es que el texto circule, ¿no? Y podemos organizar alguna presentación acá también, en Santa Rosa. Sería muy bueno también, sí, sería muy lindo, cómo no. ¿Cuándo venís a Trenquelauken o te acercás? Mirá, eh, estamos planificando una presentación para junio, me parece. Pero todavía no tengo. Bueno. No, no tengo. <risa> ya vamos a estar en contacto. Bueno, gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Gracias por la comunicación. Agustín Hasta Arzac, ver. que compiló y, y editó este libro, Presa, un descargo del caso Milagro Salas, en el que... Sala, no Sala donde escriben 10 eh, personas. Eh. Sí, eh, realmente, eh, como decía yo hace un ratito, con autoridad propia en la materia, escriban de lo que escriban. Diego Ta eh, Tatian, María Pía López, Elizabeth Gómez Alcorta, Estela Díaz, Esteban Rodríguez Alzueta, Eliana Arduino, eh, Mariano Pacheco, Ezequiel Lopardo, Julián Petrulevicius, Melina Gaona y, bueno, Agustín Arzac, el, el editor.